Segunda de Crónicas o dieciocho. Aleluya. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu gloria,、oh, mi rey,、Dios. en esta casa. Con un amén lo comunicamos. ¿eh? La palabra es se el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén. La palabra de mi rey dice así: Tenía pues Josafá riquezas y gloria en abundancia, y emparentó con Acab. Después de algunos años descendió a Samaria para visitar Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le presentó que se fuese con él contra Ramón de Galad, y dijo Acab. Al rey de Israel, a Josafá, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Gala? Él respondió: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Además, dijo Josafá al rey de Israel: Te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel juntó a cuatrocientos profetas y le preguntó: ó ¿Iremos a la guerra contra Ramot de Calat o me estaré quieto? Le respondieron, sube, porque Dios los entregará en tu mano del rey. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual podamos, por el medio del cual consultemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat: Aún hay aquí un hombre por el medio del cual podemos preguntar a Jehová. Gloria al que vive. Gracias, Padre. Se pueden sentar. Gloria al que vive y reina. Vamos a orar para que el Señor me me ayude en esta noche. Padre, yo te doy gracias, mi Rey. Gracias porque yo sé que lo que tú has hecho esta noche, mi Rey, es tremendo en esta casa. Te doy gracias por esta oportunidad, mi Rey. Te pido que me ayudes, Padre Santo, a escuchar tu palabra. Te pido que me ayudes, mi rey, a dejarme guiar por ti, Padre Santo. Que trabajes mi corazón y el de mis hermanos, mi rey. Enséñanos a escucharte, Padre de la Gloria. Y enséñanos a obedecerte, mi rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, la palabra que escuchamos, que hemos leído aquí, es una palabra que muchas veces es como confrontativa. Ya que dice que Josafat. Hizo parentesco con Acat Josafá, rey de Judá. Es un hombre temeroso de Dios que tiene el oído fino para escuchar la palabra de Jehová. Y hace parentesco con un rey llamado Acat, que todos conocemos que es un rey perverso. Y al hacer parentesco con él, desciende de su casa, desciende de Judá a Jerusalén. Y cuando se encuentran estos dos reyes, hacen f i e s t a b a n q u e t e Y el rey de Israel le dice al rey de Judá: Tú quieres ir conmigo. Quieres subir en guerra contra Ramón de Galat. El problema no consiste aquí, sino que siendo este un hombre fino, escuchando voz de Jehová, le dice a un rey que es desechado por Dios: Tú eres como yo, y tu pueblo como el mío. En esta parte. Vemos que nosotros muchas veces caemos en ese mismo error por el familiarismo, porque muchas veces nos familiarizamos con la persona y por no querer ofender o enfrentarnos, aceptamos todo lo que esta persona quiere decirnos. Este hombre ya había pasado tiempo en el que Elías había degollado 400 profetas y él volvió a edificar 400 profetas más. Cuando Josafé escucha la voz de estos profetas diciéndole: Sube, que Jehová te entregará a la guerra. Él entiende que Jehová no le estaba hablando. Le dice: Búscame otro por el cual nosotros podamos escuchar palabras de Jehová. Este hombre dice: Él tiene uno escondido en una cárcel preso, Micaías. Pero él no le gustaba lo que Micaías hablaba, porque Micaías hablaba cosas que no iban con lo que él le agradaba. A él le gustaba que los hombres lo adularan. Pero Micaías solamente ponía sus oídos en el cielo y hablaba lo que Dios le decía. El problema consiste en que Josafat, un hombre con los oídos finos para escuchar palabras de Jehová, no le presta atención. Y muchas veces nosotros venimos con la necesidad de que Jehová nos dé una palabra, de que Jehová nos hable. Y venimos con el hambre y la sed, diciéndole: Señor, esta noche tú me vas a hablar. Yo voy a poner demanda para que tú me hables. Y es perfecto, es bueno. Y quisiéramos que todos nosotros, cada vez que vengamos a la presencia de Jehová, viniéramos con el hambre y la sed de que Jehová nos hable. Pero cuando Jehová te hable, ¿qué tú vas a hacer con la palabra que Él te diga? Porque Josafat escuchó de que no subiera a la guerra y subió. Y el familiarismo lo tenía tan ciego que no entendió cuando acá le estaba tendiendo una trampa. Porque acá le dijo: Yo me voy a disfrazar. Sabiendo que en el tiempo de guerra, a los reyes que buscan para matarlo. Él escuchando la palabra, j o s a f a t no entendió lo que Micaía dijo, pero acá sí. Y como acá sabía que al rey lo iban a matar, le dijo a j o s a f a t Ponte tú tus ropas reales y yo me voy a disfrazar. Pero parece ser que acá no había leído las memorias de los libros de las cosas que habían pasado. Parece que no escuchó que la mujer de Jeroboam se disfrazó y el profeta la conoció y le dijo: Mujer de Jeroboam, ¿por qué te disfrazas? Parece que no escuchó cuando David escribió el Salmo 139 en su versículo 7 que dice: ¿A dónde huiré de su presencia y dónde me esconderé de su espíritu? Parece ser que él no entiende, que no hay ni siquiera tinieblas que no puede esconder d e d i o s Este hombre se disfraza y manda a su amigo, manda al padre de la esposa del hijo de él, a que se fuera con sus ropas reales. Y él confiando en este hombre está poniendo su vida en riesgo. Pero la palabra de Jehová no puede caer por el suelo. Ya hace tiempo que estaba la profecía dictada sobre Acat. Y acá recibió el merecido en la guerra. Cuando Josafat libra su vida, se le aparece un profeta en el camino y le dice: Con que haciendo amistad con incircunciso, Jehová hoy ha salvado tu vida, porque se ha encontrado en ti temor a Jehová. Y me gusta. Que él le dice que Jehová ha salvado tu vida, ¿verdad? Pero vuelve a acontecer que vuelven la guerra, suben tres reyes más. Parece que é l s e ñ o olvidó que no podía hacer alianza con el enemigo. Y hace alianza otra vez. Y el profeta Eliseo le dice: Por respeto a la cara de Josafat, voy a hablar con ustedes. Pero yo no me voy a mezclar con los incircuncisos. Yo quiero entender algo. Yo escucho cuando decimos: El Señor me tiene que hablar. Y sabemos que estas palabras fueron escritas por el Espíritu Santo para enseñarnos y dirigirnos. Pero queremos que alguien más nos hable. Queremos escuchar la voz de Jehová y no voz de hombre. Eso me trae a memoria la historia de cuando le decían al pueblo, al rey, voz de Dios y no voz de hombre. Y este hombre se enalteció y murió porque no quiso darle la gloria a Jehová. Josafat, mis hermanos, cada uno de nosotros, creo que cada uno de nosotros tenemos temor de Jehová, ¿verdad? Porque estamos aquí. Estamos buscando porque tenemos temor. Y cada uno de nosotros. Alguna vez ha dicho, Quiero escuchar la voz de Dios, Que me hable a m í p o r c u á n t a s veces Jehová no te ha dicho, Desciende a la casa de tu hermana, Que hay problema? Y pensamos que muchas veces somos nosotros. ¿Cuántas veces no te ha dicho, Párate en la esquina, Que hay uno que está en drogado y quiero sanarlo a través de ti? i Pero no queremos escuchar la voz de Jehová porque no queremos obedecer a lo que Él quiere mandarnos. Queremos que Él nos hable y queremos expresar la voz de Jehová delante de muchas personas. Pero en el silencio, donde Él no quiere trabajar, donde Él quiere manifestar su gloria, es cuando más temor nosotros tenemos. Cuando el Señor nos habla, nosotros no estamos llamados a entender la voz de Dios, sino a obedecer. Pero cuando tú tienes problemas, cuando yo tengo problemas, no se vayan a ofender mis hermanos. Cuando yo tengo problemas y escucho la voz de Jehová, me escondo. En el Éxodo, los hombres todos se escondieron y le dijeron a Moisés: habla tú con Dios y que no hable Él con nosotros, porque tenían temor de morir delante de su presencia. Por eso no querían escuchar la voz de Dios. Pero también al principio, o en el principio, en el Génesis, vemos que hay un hombre y una mujer que se esconden. Ellos estaban acostumbrados a escuchar la voz de Dios y a obedecerla. Pero en el momento en el que dejaron de obedecer la palabra de Dios, entró temor en ellos y se escondieron. Cada vez que hay un hombre, profeta, un pastor, un ministro, Un m u j e r que hable de parte de Jehová. Si tú tienes miedo de lo que Él te está diciendo, al mando tiene que revisarse. Porque la voz de Jehová no me puede causar problema a mí, ni me puede dar temor. Pero el temor te va a impedir saber si es Jehová que te está hablando o son tus sentimientos. Muchas veces nosotros decimos: Se levantaron contra mí. Se levantó el mal. O se levantó el viento. Los profetas recibían pedradas por escuchar la voz de Dios. Que lo sacaran de la, de, de la ciudad. Que lo metieran en las cárceles. Y seguían escuchando la voz de Dios. Y sin importar la voz de Dios. Los discípulos estaban en la barca, ¿verdad? Y tenían temor. Hasta que escucharon que el maestro le dijo desde las aguas: Soy yo, no tengan temor. Escucharon su voz y el maestro subió. Pero vemos un episodio donde el mar se levanta contra ellos y el viento empieza a soplar grande. De una manera que ellos estaban luchando contra la tempestad que se había levantado. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado luchando contra lo que se levanta en contra de nosotros? Pero no p o d e m o s Y aún se incrementa más el viento. Y la mal sube más. Y nosotros no podemos. Es necesario que el mal se Se levante. Es necesario que los vientos soplen fuerte en contra de ti. Te digo para qué. Para que entonces tú tengas necesidad de escuchar la voz del nazareno. Para que tengas tú entonces que ir y levantar e l que está durmiendo a tu lado. Para que entonces la voz de ese que está ahí. Mande a calmar lo que está levantándose en contra tuya. Gloria al que vive. Alabanza. No estoy peleando. ¿eh? Gloria al que vive. Vemos en este pasaje que leemos: 400 profetas nuevos acabados de levantar. Pero aquí hay un profeta. Que habla supuestamente de parte de Jehová. Porque cuando Micaía los enfrenta a Seda Sedaqueris, él le dice: ¿Por dónde se fue el espíritu de Jehová de mí para yo estar hablando mentira? Pero este hombre, que se supone que está gobernando los 400 profetas de acá, es el que hace unos cuernos e incita a los profetas y al rey que suban. Hace tiempo que este hombre estaba profetizando en la casa del rey, pero era sordo espiritual, porque no escuchaba la voz de Dios, no tenía los oídos prestos para escuchar la voz de Dios. Es tiempo de que nosotros le pidamos al Señor que abra nuestros oídos espirituales, pero no solamente que lo abra para que nosotros escuchemos palabra y decir: anoche tuve una revelación y Dios me habló y me dijo esto. Es tiempo de que Él abra nuestros oídos espirituales y derrame en nosotros lo que Él vino a rescatar, que se había perdido en el Edén, que fue obediencia. Si Cristo ha puesto en tu corazón levantarte a cualquier hora de la madrugada e interceder por algún hermano, hazlo. Tú no sabes lo que está pasando en la casa de tu hermano. Tú no sabes lo que está pasando por su corazón, por su mente. Y el Señor te quiere utilizar. Tienes que abrirte al espíritu. Quítale el marco ya a esa foto. Para que la pueda s ver completa. No es como nosotros hemos estado acostumbrados a ver a Jehová moverse. Es como Él lo quiera hacer y con quien Él quiera hacerlo. Cuando Él quiera hablar y a quien Él le quiera hablar. No es como Elías que lo vio dos veces. En fuego y en terremoto, ¿verdad, mi padre? Estuvimos hablando de eso. No es así. Yo estoy acostumbrado a ver lo que la gente brinca y salte. Y si Él me quiere hablar sentado en mi cama, si Él te quiere hablar cuando estás tomando una ducha, no puede el que te hizo, que te formó, que sopló aliento de vida, hablarte como Él quiere y cuando Él quiera. Lo que necesitamos es obediencia. Vemos un hombre fino escuchando la voz de Jehová, pero no obedecía y por dos veces puso su vida en peligro. mas Sin embargo, porque había una promesa sobre la casa de Judá, este hombre no murió. Pero él desobedeció a Jehová. Es tiempo de que nosotros podamos obedecer a la voz del que nos está hablando. Es tiempo de que nos paremos. De que no solamente brinquemos, saltemos, adoremos. Eso es perfecto, es hermoso. Cuando el Espíritu Santo nos llena, es hermoso. Eso es tremendo. Lloramos, brincamos, hablamos lengua. Tremendo. Pero cuando somos desobedientes, estamos empañando toda la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Yo quiero obedecer al Espíritu Santo. Yo quiero que Él me enseñe a caminar. Como decía la, la pastora Ruth, yo quiero que me enseñe a caminar en obediencia. Quiero que me enseñe a escuchar su voz. Job dijo: De oída te había oído, pero no había entendido nada. Porque Job lo escuchaba, pero no entendía lo que él decía. Tuvo que enfrentarse contra toda la tempestad que Job, que Job vio. Dijo: Ahora mis ojos te ven. Pero nosotros vamos a caminar por fe, sabiendo que Él si、sí、no quiere hablar a nosotros, que Él si、sí、tiene un trato especial con cada uno de nosotros. ¿Qué haremos? ¿Cómo provocamos la voz de Jehová? ¿Qué tengo que hacer? Habla con Él, lee su palabra. No solamente desde el púlpito, Dios te va a hablar. No solamente por una predicación que tú escuches, Dios te va a hablar. Tú tienes que tener una relación íntima con Él para que tú puedas escuchar la voz de tu amado. Para que entienda cuando es Jehová que te habla o cuando son tus sentimientos. Cuando es lo que tú quieres ver o lo que Él te está diciendo. Porque somos sensibles. Somos seres que nos encanta sentir las cosas. A mí me encanta. No sé ustedes, no sé si yo me estoy volviendo loco. Pero mi padre, yo veo la Biblia y me encanta imaginarme a Dios hablándome. Pero yo te digo que entender si es al mando que quiere que Dios le diga eso o si es Él que me lo está diciendo. Es muy fácil decir, wow, Dios me dice esto. Pero lo pesaste con la Biblia, lo buscaste en oración. Te lo confirmó. Es tiempo de obedecer. Es tiempo de que ya escuchemos la voz de Dios y le digamos a los que quieren hacer concilio con nosotros: Tú no eres como yo, ni yo soy como tú, porque tú no has entregado tu vida a Jehová. No sé si en el trabajo tú me quieres confrontar, pero si tú no eres cristiano como yo. Si tú no has entregado tu vida a aquel que murió en un madero para salvarte la tuya, no somos iguales. Lamento decírtelo. Aunque trabajemos en el mismo lugar, aunque estudiemos en el mismo lugar, aunque andemos en el mismo lugar, aunque comamos la misma comida, si usted no ha entregado su corazón a Cristo Jesús, usted y yo no somos iguales. Por eso no me puedo confabular con el enemigo. Mi vida la he entregado a Cristo Jesús. Con mis altas y mis bajas. Pero no me voy a mover. Voy a escuchar la voz de mi amado y voy a obedecer. No voy a poner mi vida en peligro. Es tiempo de que obedezcamos. Es tiempo de que si se mueve el barco, yo sé a quién voy a llamar. Voy a llamar a los judíos cuando se levanten en contra mí. l e voy a decir: levántate, sálvame, que perezco. Dios es bueno, mis amados. Y sé que esta palabra, como que nos choca. Nos choca. Porque a mí mismo me encantan escuchar la palabra que me pongan a brincar. Yo mismo he dicho, dame un tema en el que yo mismo tenga que brincar allá arriba. Pero es tiempo de que nuestros oídos sean abiertos. Verdaderamente. Pero es abierto a la obediencia. Porque ya Él nos habló desde la eternidad. Todo lo que nosotros hemos puesto dentro de nosotros. Ahora empecemos a obedecer. Empecemos a romper con los paradigmas. No es solamente como me han enseñado a mí. Mi padre predicaba el sábado de que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Y yo quería imitar a ese hombre que está ahí. Yo me sentaba ahí donde están ustedes. Y cuando ese baronero brincaba, Armando brincaba con los ojos. ¿Sabe qué me dijo un día? Pon tus ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Porque si yo, siendo tu pastor, tropiezo, te vas a ir conmigo. Mas si tú tienes tus ojos puestos en Jesucristo, si tu pastor tropieza, me vas a levantar. Tengo que obedecer. Le amo, pero mis ojos están puestos en Cristo. Entonces, no quiero que pongan sus ojos en mí, en lo que estoy haciendo. Vamos a poner nuestros ojos y nuestros oídos en el Autor y Consumador de la fe, en el único que nos puede salvar, en el único que ya nos sentó en lugares celestiales, que ya lo hizo. Lo único que tenemos que empezar a creer es que ya estamos sentados ahí al lado de Él disfrutando. De que ya escuchamos su voz por la mañana cuando Él no despierta y te dice levántate que te quiero hablar. No te confabules. Sé como j o s a f a t ten el oído fino, pero obedece. Dios le bendiga. Dios le bendiga.